hide out in corner she can't touch materia reservada 2.0 Hola, Fernando Rueda, que habéis escuchado al comienzo del programa y que seguimos escuchando ahora. Buenas de nuevo, Fernando. Hola, otra vez. Lo que vamos a contar hoy puede ser una historia paralela, pero no por eso menos real del siglo 20 porque ha ocurrido en tantas ocasiones... Si los países cuyos habitantes, eh, algunos países importantes hay cuyos habitantes, vamos, tenemos la fortuna, que no somos todos, pero nosotros sí tenemos la fortuna de acudir a las urnas, de ejercer la democracia, de elegir a nuestros gobernantes, luego con el tiempo descubrimos que hay un poco de hipocresía a veces, porque se apoyan eh, regímenes o se apoyan circunstancias que han roto la democracia en otros países o que han postergado una dictadura a cambio de otra, Y han cambiado la dictadura a partir de golpes de Estado que pensábamos eh, que eran eh, cosa interna? y después se descubre que los servicios de inteligencia de un país y de otro estaban detrás de esos acontecimientos eh, es que me, lo que estás diciendo te iba a contar una cosa pero déjame que te anticipe otra, sí, aunque sí, sí. A, actúe un poco, un poco eh, desordenadamente en Wikileaks eh. Eh, hubo un, una serie de, de correos diplomáticos que se cruzaron entre España y Estados Unidos y eh, en alguno de ellos se hablaba del de golpe de estado de Mauritania que había tenido oh, lugar y en el cual, curiosamente, eh, Estados Unidos defendía que al, al presidente de puesto porque decía que había que defender el orden constitucional. Sí. Y eran los españoles los altos cargos españoles del Ministerio de Asuntos Exteriores no voy a dar sus nombres pero aparecen tres de ellos que eran uno de ellos el director general de África imagínate tal que decían que eh, tenía que ser antes la seguridad que la democracia seguridad que democracia ¿por qué? pues porque eh, a veces los intereses de los países no tiene, eh, no de terceros países no tienen que ver Con, con el avance de la democracia, con el respeto de los derechos humanos, sino que tiene que ver con otro tipo de cosas. Y por poner el caso de, ya que empezó por Mauritania, de Mauritania, pues el, el, el presidente de Mauritania no garantizaba eh, la seguridad y, y los intereses de países como España o de Francia. ¿Y cuáles eran es, nuestros intereses? La lucha contra el terrorismo, el control de la inmigración, el acuerdo de pesca de nuestros pecadores. Entonces cuando allí se produce un golpe de Estado en el cual no hay en ningún caso pruebas de que España participara en ese golpe de Estado lo que sí hay pruebas de que España estaba desde el primer momento a favor de, de, de los golpistas cuando había recibido hacía días ante, eh, eh, unos días antes al, al presidente en España y le había agasajado le había dicho todas esas cosas se da el golpe de Estado y España, eso sí todas estas cosas, no digo España, lo digo todos los países del mundo sí, sí, sí, lo porque... hacen con un cinismo que te mueres, porque dicen, hacen declaraciones en contra, la ONU eh, hace manifiesto, el Banco Mundial interviene muchas veces, que lo he visto en to eh, hoy eh, viendo los casos, diciendo, la ayuda que teníamos pendiente la vamos a congelar. Es decir, hacen todo ese tipo de cosas. pero que, luego es mentira. Claro, pero porque es mentira luego lo todo. que están haciendo es apoyar, apoyar, apoyar, y ahí en este caso se ve claramente en el tema de Wikileaks, que lo que, se, que España estaba a favor de los golpistas porque era lo que les eh, interesaba clarísimamente. ¿no? Hemos decidido tratar este tema, lo conversamos a mitad de semana a raíz de la muerte de Margaret Thatcher en La dama de hierro Ajá. Había un poquito de ambiente de geografía, pero también había que acordarse de determinadas hay cosas que había protagonizado esta señora, conocida como la Dama de Hierro, que a mí no me parece el mejor de los piropos, eh, desde luego, para pasar a la, a la historia. Pero bueno, independientemente de eso, cuando se revisa su biografía, las diferentes cosas en la que... Tanto ella como quienes estaban, aunque ya tenía un puesto importante Ajá. en el eh, poder anteriormente, se habían apoyado desde, desde el Reino Unido. Desde el Reino Unido, durante su mandato, se había apoyado, por ejemplo, el apartheid sí, en sí, Sudáfrica, sí. con unas normas eh, terribles, pero se apoyó. Se apoyó. La figura, la figura de un dictador como Pinochet y sus políticas de una forma extraordinariamente clara, por no hablar de no, cómo claro. su hijo fue el que encabezó un golpe de Estado en línea ecuatorial. Efectivamente. Eh, el tema de Chile yo creo que es el más claro y el más patente. Margaret Thatcher no se andaba con chiquitas en este tipo de cosas y lo apoyó, y además no, eh, no de una forma diplomática, sino abiertamente, y además mantó, mantenía una... ...a una, una relación... ...¿Sabes lo que dicen de Margaret Thatcher?... Qué? ...pues dicen que es un político... ...de los que dicen lo que piensan... ...y además... ...luego lo llevan a la práctica... Sí, sí, sí. ...que era, que era de, de esa calidad política... ...para bien o para mal... Mm. ...eso es lo que ella lleva... ...normalmente los golpes de Estado... ...y, y yo voy a intentar contar... Eh, ...un caso con esos detalles... ...que demuestran lo que estamos diciendo... Eh, Muchas veces, muchas veces no, lo que siempre se hace es ocultar los propios, los propios sentimientos y como hemos hablado de Margaret Thatcher y, y, de, y, de, y de Chile perdóname eh, Fernando que, que alguno diera pero si todavía no estaba Margaret Thatcher en no, el poder no, cuando no, se produjo no, pues, el golpe pues, estamos hablando del apoyo a la dictadura de Pinochet anterior, claro. eh, pero en el golpe sí que hubo una intervención extranjera bueno, se planificó no, desde Washington claro, para que engañarnos claro. ¿no? por, eso, por eso es por lo que quería eh, decir exactamente qué fue lo que pasó Eh, ...se convocan elecciones... Eh, eh, ...hay elecciones en, en Chile... ...el 4 de septiembre de 1970... ...y eh, resulta que esas elecciones... la gana Salvador Allende... ...y las gana... ...por muy pocos votos... ...nada previsible... ...pero las gana... ...entonces hay otros dos partidos... ...que uniéndose... ...podrían eh, conseguir la mayoría parlamentaria... ...pero allí no se hace eso... ...allí la costumbre es... ...que el que gana gobierna... ...y entonces... Eh, ...a partir de ese momento... Eh, eh, se produce un despliegue de la de la CIA todo esto lo digo porque este caso está documentado ¿vale? es decir, no es son deducciones, se han desclasificado papeles, esa es la ventaja real y muy buena de Estados Unidos, que desclasifican papeles, es decir, que también hay que decirlo, en España no ocurre no hemos desclasificado ni los de la guerra civil todavía, y el hecho es que eh, es, eh, empiezan a, a presionar a Frey, el anterior presidente demócrata cristiano, para que participe en una conspiración. Esa conspiración se trata de, eh, parlamentariamente, que no gane Salvador Allende, siguiendo la costumbre del país, eh, que ganen los otros, que, que rápidamente digan que no quieren seguir y se convoquen otras elecciones en las que se presentaría nuevamente Frey y entonces eh, ganaría y tal. Entonces, eh, ¿cuál es el problema? Que Frey eh, dijo que no. Y entonces eh, la CIA... Eh, pasó a la siguiente fase, que fue ofrecerle dinero a, a Frey, ofrecerle eh, presionar a los diputados de la democracia cristiana para conseguir su voto en lo que quisieran. Eh, y además eh, montar una campaña de prensa, campaña de prensa que según los datos desclasificados, gracias a la gestión de la CIA se publicaron en todo el mundo 726 informaciones y editoriales contra una posible presidencia de Allende, 726 informaciones en Chile y en todo el mundo, es decir, que antes de ese golpe de estado la CIA ya trató de buscar una solución manipuladora, tergiversadora de todas las cosas. ¿Qué se encontraron? Con que Frey resultó un tío absolutamente íntegro y que les dijo que no incluso les dijo que no cuando su mujer empezó a decirle que por favor hiciera caso y, y que aparecen estos papeles que presionaron a la mujer de Frey que la mujer de Frey le mandaban cartas eh, de, de otros países que la mandaban eh, presionándola para que convenciera a su marido es decir, tremendo pero Frey dijo que no y entonces ¿qué pasó? ...entonces el plan eh, eh, A había fracasado... ...y pusieron el plan B... ...y el plan B fue el golpe de Estado... ...y el golpe de Estado... Eh, ...ellos no podían aparecer... ...no podía aparecer la CIA... ...no podía aparecer Nixon... ...porque esto, cuidado, lo montan los servicios de inteligencia... ...pero siempre y en todo momento... ...con el conocimiento... ...del de máximo responsable político de su país... ...y esto queda patente en los papeles... ...hasta tal punto... ...que queda patente en los papeles... Que Nixon habla con el presidente de Brasil, que en aquel momento era una dictadura, y le decía que sus militares ya estaban calentando las termas y presionando a los militares chilenos para que se fueran preparando para dar el golpe de estado. Y entonces, eh, porque claro, el ambiente no solamente es la CIA, tiene que utilizar muchos vericuetos y, y muchas cosas. Y ellos mismos fueron los que luego ya pusieron, los que de la democracia cristiana, que sí habían accedido a sus presiones, bueno, pues fueron los que luego apoyaron a, a Pinochet desde el primer momento, porque había que darle cobertura y había que hacerle todo ese tipo de cosas. Esto es, en realidad, un completo golpe de Estado, uh -huh. que empieza... Si, porque a lo mejor puedes evitar que salgan los militares si consigues eh, cambiar por otros medios El, el, al presidente lo cual se podrí, no, se, no se llama golpe de estado pero en realidad es otro golpe de estado claro. es decir, igual, ¿no? habría sido igual si intentar hubieran in, hecho in, ese in, tipo de intentar de en el FUIL que ¿no? tiene algo eh, geográfica, estratégica eh, a nivel de recursos algo que interesa a quien tiene esos servicios de inteligencia como pudo haber interesado y están los servicios de inteligencia está la CIA, también por ejemplo detrás de un hecho nos tenemos que remontar al año 1953 Pero a un país que está de permanente actualidad quizá desde entonces, como es Irán. Sí, sí, sí, sí. Irán eh, tiene en común, eh, es un caso que, que yo creo que es muy importante eh, decirlo, sobre todo porque eh, hay que saber cuál es el objetivo. El objetivo de, eh, los golpes de Estado tienen eh, un objetivo claro para, para la, las grandes potencias. En el caso de Chile el objetivo era claro. Eh, había que frenar en aquel momento el avance del marxismo y del socialismo en América Latina. Esto era trascendental. En aquel momento esta era la zona que más interesaba a Estados Unidos. Sin embargo, en, el, eh, el, en 1953... Eh, una operación, en este caso fue nuevamente el Reino Unido tampoco estaba Margaret Thatcher y los Estados Unidos para derrocar a, a, a, a, al gobierno que había en Irán y ahí se montó la que se montó con una sola justificación y es que eh, había petróleo y necesitaba sobre todo y especialmente Gran Bretaña necesitaba controlar el petróleo que se estaba naciendo en, en, en Irán no podían dejar que un gobierno popular, como era que, en aquel tiempo el de Mohamed Mossadegh, eh, bueno, pues, y, hiciera eh, las concesiones a quien quisieran y hicieran las concesiones a, a lo que fuera. Y entonces, bueno, pues aquí nuevamente entra el MI6 y la CIA y se dedicaron a, a sobornar a distintos cargos de las administraciones iraníes y de alguna forma fueron a, a, a una operación que se llamaba Operación Ajax y que, y que bueno, y lo que pretendía era única y exclusivamente garantizarse el, el petróleo. ¿no? ¿Quién, ¿Quién elige cuando se da un golpe de Estado eh, la persona a la que se va a apoyar? ¿Los eh, países que están apoyando a que se dé ese golpe de Estado o desde el país eligen ya a ese posible líder como candidato? Lo normal es siempre que el que está organizando el golpe de Estado sea el que... Eh, ponga y coloque a, a, a, a, al, al que manda, ¿no? esto es, esto fue un caso típico, por ejemplo el caso de Panamá con Noriega, ¿no? Noriega era el hombre facto, el que mandaba el de facto, el que el que lo controlaba todo y tal, y era un agente de la CIA, lo contamos aquí, ¿no? Yo creo que desde que era capitán de uh -huh. había sido un, un hombre de la CIA, con lo cual Eh, cuando se, cuando ya eh, eres alguien cercano a la CIA pues, y llega el momento pues siempre hay una cierta tendencia a, a, a auspiciarte y si no trabajas o cobras directamente como en el caso de Noriega, de la CIA Estados Unidos tiene un montón de, de tiene la USIA por ejemplo, ¿no? la USIA es la agencia de información de Estados Unidos que lleva periodistas, políticos les enseña el país les, les, todo aquel que Que tiene que una promesa y tal intentar mantener muy buenas relaciones con, con, con ellos y eh, llegado el caso Bueno pues siempre a, apoyan a uno de los de los eh, suyos ¿no? eh, os acordáis del caso que contamos aquí eh, de Cuba en el cual eh, habían montado Cuba un, un quería montar un partido político y, y quien eh, le encargaron montarlo fue a un cubano al que ellos habían ...captado para, uh, para para que fuera tra relacionándose con el mundo de la cultura, con el mundo tal... La gente de eh, agentes de influencia, ¿no?, de, de, de eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en el caso de Guinea Ecuatorial, que uh -huh. es otro caso en el que también tiene participación española... ...de hecho fue un golpe de Estado en el cual el, el principal interés, eh, los interesados era Inglaterra y España. Pero, ojo... ¿Quién está gobernando? ¿Quién sigue gobernando la dictadura que está presente en Guinea Ecuatorial? En su momento también fue aupada por otros eh, países occidentales, ah, no, no, es decir, delicia, lo que ocurre no. que eh, a veces el dictador cansa y quieren cambiar de dictador, ¿no? Sí, y luego se pelean entre las grandes potencias también, es decir, cuidado, ¿eh? que, este dictador uno... es mío, no, claro. no me lo toques, ¿no? Claro, y, y sobre todo aquí, sobre todo en el caso de, de Guinea, también entran otros intereses, entran nuevamente, por ejemplo, los intereses petrolíferos, uh -huh. es decir, las grandes compañías de petróleo disponen de tanto di eh, dinero, de tanto beneficio, que le sale rentable también eh, cambiar a lo mejor al, a, al, al dictador de un país total de conseguir que las concesiones que están a, a, a una compañía francesa se le pasen a Bitis Petroleum. Es decir, que eso se hace y eso o, ocurre, porque lo porque Guinea no es como un país que no puede dar un golpe de Estado como en Chile, que es mucho más complicado y, y tal. no Pero aquí, aquí era no eran ni siquiera los militares, eran mercenarios que habían contratado Mark Thatcher junto con, eh, con otros prevostes eh, un, un Libanés que parece ser que era un gran empresario también con dinero Oye, y dos eh, un movimiento extraño que se produjo incluso en las eh fuerzas armadas españolas, sí, eh, dos sí, fragatas sí. que partieron hacia Guinea al mismo tiempo que por el sur estaba llegando el hijo de Margarita, o sea, por el norte estaban llegando y por claro mar que. las fragatas españolas que sorprendentemente se volvieron cuando aquello parecía que no iba a funcionar detrás de ese golpe de estado o detrás de ese intento estuvieron todos. Eh. Sí, sí, estuvo, estuvo uh, el, el gobierno español, estuvo el gobierno británico y, y luego más personalidades a los cuales les, les les interesaba por sus tipos de de negocio, lo que es que nunca dan la cara, en el caso que, que concreto, España sí había acercado un barco uh, sin ninguna justificación, sin ningún ejercicio, hacia la zona cercana a, a Guinea, pero en realidad um, eh, eran otros los que tenían que dar el golpe era y, y ahí lo que se podían Eh, haber participado. Lo que pasa es que salió mal, salió mal y co con un problema que pillaron al jefe de los mercenarios que se llamaba Thomas Mann uh -huh. y a este le, le dieron unas cuantas palizas. Y entonces empezó a contar algunas cosas y entonces ya empezó a implicar, claro, porque una el eh, otra cosa es que le, le, le hicieran rezar el Padre Nuestro y otra cosa distinta es que la información real, el, el que implicó a Mark Thatcher, que, que fue condenado, por cierto, eh, Aunque le liberaron, ¿no? Pues le liberaron y cuando iba de, eh, a salir a abandonar el país había pancartas que decían Sálva, «sálvame mamá», ¿no? Uh -huh. a, a, Pero, a, a su Pero, ojo, que esto en absoluto quiere decir que es justificable lo que existía, que para nada lo es y lo que sigue existiendo en Guinea, insistimos... Lo que se estaba intentando era un cambio de régimen a través de un golpe de Estado. Porque había, había, claro. había salido de, de, de ser el país pobre, pobre, de repente uh -huh. tenía petróleo. Los intereses económicos, los petrolíferos o los minerales en África, detrás de cada golpe de Estado, siempre aparece un interés occidental. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Fíjate el caso de, de, de Mali, que es uh -huh. más reciente, que es del año pasado. El caso de Mali, mmm, fueron unos, unos militares que dieron un golpe de Estado y tal quejándose porque no tenían medios. Todo el mundo, España, Francia, la ONU, el Banco, todo el mundo, diciendo, por Dios, qué barbaridad, cómo han podido hacer esto, qué cosa tan tremenda, pero, por Dios, por Dios, por Dios, ¿no? Es, eh, fue, fue tremendo. Todos dijeron que no y en cuanto pasaron unas semanas, eh, el, nuevo, el nuevo gobierno, eh, todos pidieron elecciones, no, no, que se cumplan las elecciones. Se olvidaron de todo. ¿Por qué? Porque resulta que unos meses después Francia entró en el país y se puso a hacer la guerra contra los que, los que habían provocado el enfrentamiento dentro de, de, de Mali, que eran las fuerzas del norte, que eran Al-Qaeda, el, el grupo radical islamista Assad el-Din, los combatientes que habían estado en Libia y que se habían vuelto aburridos a hacer la guerra ahora en, en Mali, había una zona de narcotraficantes y realmente eso se había convertido En un peligro. ¿En un peligro para quién? Básicamente se podía convertir en un Estado Golfo, pero en un peligro para Europa. Entonces Francia, que era el que, la, la que mayores intereses tenía en Mali, dijo que no, que oh, qué que injusticia, que, que no apoyaban a los militares y unos meses después estaban colaborando con ellos y, eh, y, y, y peleando en el norte contra, y, y haciendo su propia guerra y tal. De hecho, hoy mismo han salido a España, que ya uh -huh. habrán llegado a Mali. Eh, unos 50 militares y había ocho más eh, para entrenar a las tropas de Mali es decir, a esas tropas de Mali del golpista que, que hace un año eh, eh, venció ¿por qué? porque nuestros intereses como he dicho al principio y, y se ve en Wikileaks que a veces es antes la seguridad que la democracia ¿Y hay, algo, una... ¿hay algún caso clamoroso? en el que después de triunfar el golpe de Estado, ¿les haya salido rana ese candidato o ese gobierno que supuestamente iba a ser afín a los occidentales? Bueno, eh, yo creo que ha habido países en los cuales se producen tantos golpes de Estado en, eh, en, en el este. El, el caso que contamos de del Congo, yo creo que fue uh -huh. el, el caso de Patrice Lumumba, fue un caso claro, le dejaron gobernar pensando que iba A, a hacer y cuando vieron que, que no les iba a hacer caso, que no iba a permitir que siguieran explotando toda la riqueza del país pues rápidamente pusieron al a, a, a coronel Mobutu a dar un golpe de estado ¿no? una última pregunta antes de las noticias de las 2 de la madrugada te vas a quedar con nosotros tres o cuatro minutitos ah. eh, más en después pero esto que nos estás contando yo no sé si la lectura que hago es la cierta o no es la cierta o es la que se ajusta a la realidad por ejemplo En el caso de Mali, el hecho de que hoy se manden eh, tropas españolas eh, allí, que todo Occidente o todo el mundo más o menos eh, desarrollado haya apoyado en la, la operación militar de Francia en Mali, el gobierno francés apoya al gobierno de Mali, ¿no es una forma de blanquear la dictadura? Sin duda, ¿eh? ya no se habla de la dictadura. Eh. Que la hay. Claro. golpe de Estado, sí, estamos esperando que se normalicen las cosas, pero ahí siguen, tras el golpe de Estado, ¿no? Sí, sí, y, y ya no se habla de ellos. Ahora ya lo que se... Lo que, además lo que se está haciendo es reforzándolo, porque les están dando armas, les están entrenando al ejército, les están preparando para para para seguir la guerra y para convertirse en, en un país fuerte, pero bajo el control de, de los militares, de, bajo el control de la dictadura, claro. ¿Te, ¿Te acuerdas cuando apoyaron esos mismos servicios de interés occidentales para esa o el MI5, apoyaron nada más y nada menos que a los talibanes de Bin Laden para alcanzar el poder en Afganistán y luego fueron los malos, claro y para que le hicieran la guerra a los rusos claro. bueno, escuchamos las noticias y después continuamos Ahí, venga. La Rosa de los Vientos Onda Cero Materia reservada 2.0 En este tiempo de descuento en la segunda hora de la rosa de los vientos unos instantes más ya sabes lo decíamos la semana pasada Fernando que los mejores goles se marcan en el tiempo de descuento así que si quieres podemos hablar de algunos otros dictadores y golpistas o golpistas primero y dictadores después que fueron alimentados, armados colocados ahí, le explicaron cómo tenía que hacer las cosas para su golpe de estado y mantenerse en el poder, es que a uno le vienen mil nombres enseguida, y estamos hablando de los países que representan la pues el, el progreso en el mundo, estoy pensando por ejemplo, le llamaron El, el golpista hablando porque fue un golpe incruento. No sé cómo se define eso. Musarraf, en Pakistán, o Mubarak, en Egipto, Y así, así podemos seguir hablando de decenas y decenas. Sí, ¿sí? yo también estaba pensando en, eh, en países hispanos-americanos. Eh, por ejemplo, eh, quiere decir que a veces los golpes no, no, no salen. Uh -huh. Y además los ves clarísimos porque funcionan. Fíjate con la, todas las indicaciones que nosotros que hemos dicho, como por ejemplo el de Venezuela, ¿no? En Venezuela eh, realmente Chávez es que estuvo tocando mucho las narices a, a los Estados Unidos, no les hizo caso, es decir, y, y este tipo de cosas antes o después eh, se pagan, ¿no? Y antes o después se hacen. Entonces es verdad que Estados Unidos intentó el, el golpe y hubo un golpe que terminó fracasando, te recuerdo que Chávez culpaba también a... A España de, uh -huh. de, de estar detrás y en el último momento por aquellas cosas que ocurren, porque los golpes los impulsas, pero no puedes poner a ni soldados de, de, de extranjeros a, ahí ¿no? fallan también el... evidentemente está claro. bueno, o, o lo de España. Cuba uh -huh. es decir más golpes de estado que, ha intentado, que han intentado uh -huh. darle a, a Fidel Castro realmente yo creo que no se los han intentado dar a nada del el desembarco de bahía con cochinos con Kennedy, eh, yo qué sé, eh, todo ese tipo de De cosas ¿no? o la muerte de Omar Torrijos que también fue un asesinato orquestado por los servicios de inteligencia para colocar un régimen en el país, en Honduras sí sí pero en ese caso concreto, nuevamente hay un objetivo, y es que esos objetivos son eh, claros es decir, es un, cana un canal de Panamá que tú necesitas controlar es un petróleo que, eh, que hace, o un tema ideológico que era del que, el que hablábamos antes, que yo creo que es lo mismo que qué pasa, pasaba ahora con, con Hugo Chávez es decir que no puedes permitir que determinados regímenes de una ideología eh, comunista, socialista, tal o po popular eh, eh, se re suban, crezcan porque van en contra los intereses del dominio de de Estados Unidos, ¿no? Como guía para los oyentes, para todos los que nos escuchan, en el futuro por desgracia habrá más golpes de estado, las cosas a ese nivel parece que el mundo está mejorando, hay alguna que otra menos dictadura en el mundo, no sé si ha ganado o no la, la libertad en los últimos tiempos, pero hay menos, menos dictaduras y menos golpistas, afortunadamente, pero por desgracia habrá nuevos golpes de estado. Me temo que, sobre todo en África, que es en donde mm. se han producido más y donde se siguen produciendo, lo que hay que hacer es abrir bien los ojos y estar muy atentos. No a la primera reacción, sino a la reacción que viene después, aquella que tiene menos repercusión. Y sobre todo pensar que, que estamos en una época en la que eh, eh, si, no, si se puede evitar eh, el uso de las armas, se evita. Y entonces lo que se hace es tratar de, de tener la influencia antes Eh, como hemos contado en el caso de Chile, si se puede conseguir que llegue al gobierno por las buenas o medio de buenas, el que a nosotros nos interesa, pues muchísimo mejor. ¿no? Fernando, ¿qué nos cuentas mañana en el de, de Torre mentiras? Pues eh, mañana eh, hablamos de, de un hecho sin a, eh, aclarar que ocurrió hace ahora 19 años, en concreto el 7 de abril, Eh, en, el, en el palacio del Elisio, que es la residencia del presidente de la república francesa allí apareció muerto con un tiro en la cabeza François de Grosubert eh, este era el espía el agente secreto el que llevaba todos los trapos sucios los llevó durante casi 14 años del presidente Mitterrand el hombre que protegió a su mujer a, a su hija Eh, ilegales, y legítimas porque él tenía luego las legales o sea, su cómplice y que, casi y que espiaron a, a, a más de mil franceses sin que nadie lo supiera eran el que hacía los encargos que el propio Mitterrand no se atrevía a pedirle a su propio a la, servicio secreto bueno, pues nos contarás mañana mañana, mañana os lo cuento, ¿vale? uy, uy, qué de trapo sucio uy, uy. <ríe> venga, un abrazo